...y Juan Manuel Urtubey. Incendio en Merlo. Ratifican que la mujer que murió en el incendio... ...junto a sus hijos había hecho siete denuncias... Así lo aseguró la madre del hombre y abuela de los niños asesinados. Por su parte, Rita, la madre de Karina, en diálogo con la prensa, dijo que la expareja de su hija, Cristian Méndez, quien aún continúa prófugo y está indicado como el responsable de haber iniciado el fuego, es un psicópata que la agredía. Es un psicópata, por eso le decía eso. Y ahora más se había enojado porque mi hija volvió con el padre de la nena. El padre de la nena trabajaba, le daba de comer, todo... Él nunca le daba comer a mi hija, ni, ni le de comer al hijo. Lo mató al propio hijo. Mi hija tenía un hijo con hace cuatro añitos. Lo mató también a él. Uruguay. El Frente Amplio sigue liderando las encuestas para las elecciones de octubre. El último sondeo divulgado por la consultora Cifra muestra que el oficialismo mantiene estable el 44% frente a un 30% del Partido Nacional y un 18% del Partido Colorado. No obstante, de mantenerse estos números, el Frente Amplio no la alcanzaría para imponerse en primera vuelta, por lo que deberá buscar el tercer gobierno consecutivo en un balotage a realizarse en noviembre. Torneo final de fútbol. Colón visita Linier's con riesgo de caer en zona de descenso. El equipo de Santa Fe, de meritoria campaña en el torneo, visitará mañana Belgrano Serfield a solo una fecha de culminar la temporada de primera división. El equipo dirigido por Diego Cela, que lleva tres partidos sin ganar, se ubica apenas un punto por encima de Atlético de Rafaela en el último escalón que garantiza la permanencia en la máxima división. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Todos los domingos de 9 a 12, ¿qué desea escuchar? El domingo no es puro cuento. Por Radiográfica 89.3. Para desentramar la política mundial... Todos los domingos, al mediodía... Línea Internacional. Los espero. Soy Wadi Calvo. Para escuchar buena música...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 hora libre en el barrio, estamos en la radiográfica como todos los viernes a las 3. Eh, me acompaña la operación técnica Camila Hernández, en la producción Ale Zárate. ¿Cómo estás Ale? Bien. Bueno, eh, quería contarles que este es un programa de inclusión escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad y lo que hacemos es trabajar en las escuelas con distintas producciones y talleres que después de alguna forma se, eh, se realizan en la radio. Eh, hoy nos acompaña la Escuela 19, el Distrito Escolar 4, Repue Escuela República Italiana y eh, tenemos a unos cuantos chicos que están muy ansiosos por hablar con nosotros y chicas, obviamente. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Quién va a ocuparse de presentar eh, al grupo, a los compañeros o las compañeras? Laila, a ver. Hola, Laila, ¿cómo estás? Bien. Hola, me llamo Laila, somos los alumnos de cuarto Y Distrito 4, República Italiana. ¿Y qué más nos puedes contar? ¿Cómo se llaman tus compañeros? Ahora presentalos. Eh, Alejandra, Máximo, Malena, Ludmila, Nicolás y Alejandro Salomé. Y Laila. Y Laila, que sos vos. Y afuera del estudio tenemos un montón de compañeros más. Eh, Miranda. No hace falta que los nombres, después van a entrar ellos, pero hay unos cuantos más que ahora en este momento, ¿dónde están? ¿Cómo les puedes contar a los que nos están escuchando? ¿Dónde están tus compañeros? Están del otro lado. De <ríe> están del otro lado con Camila en la operación técnica. Bueno, eh ¿Quién nos acompaña también? ¿Quién los acompaña? ¿Con quiénes vinieron? Con mi seño eh, con la señora Laura. Con la señora Laura ¿y quién más? Y el vice director Sebastián. Bien, ¿y ¿ustedes están cerca o lejos de la radio? Cerca. Cerca, muy cerca, ¿como cuánto? Mm. Vinieron caminando, vinieron en colectivo. Caminando. Caminando. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a seguir con Hora Libre en el barrio. Eh, ¿Qué les gustaría contar? qué es lo que ¿Saben que nosotros trabajamos hace unos años en la escuela, que ahora estamos trabajando con otros grados, con sexto, con séptimo, haciendo radio? ¿Saben que algunos compañeros ya vinieron a visitar la radio? ¿Alguno vino alguna vez? Sí. En tercer grado vinimos. En tercer grado. A ver, Nicolás, ¿qué querías contar? ¿No? Eh, vinimos en tercer grado también. En tercer grado. ¿Y qué vinieron a hacer? A, a Hablar, hablar y, y cantar ¿Cantaron? ¿Qué cantaron? ¿Te acordás? Chumba la, ¿Chumba la cachumba? ¿Vos cantaste? ¿Sí? ¿Y qué más? A ver, Ludmila En, en tercero eh, vinimos eh, para hacer... Vamos al baile, dijo el fraile También unas cosas de esas ¿Qué es eso? Eh, vamos al baile, dijo el fraile La fiesta de... A ver, acércate más, eh, Malena Decía sí. No, ¿Te olvidaste, Alejandra? ¿No? ¿No quiere decir nada? Bueno, ¿y ustedes en qué grado estaban? Tercero. Cuarto. ¿Tercero o cuarto? Tercero cuarto? Tercero. Cuarto. Ahora, ahora, ¿en grado? Cuarto. Estaba? Ah, cuarto. No está medio confundida, me parece Leila. ¿Está nerviosa o por... estás nerviosa? Bueno, no, no tienes que estar nerviosa. ¿Y este año qué es lo que van a hacer? ¿Puede ser que me hayan dicho que van a prometer la bandera? Sí. Sí. Sí. sí. Bueno, entonces más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de la promesa a la bandera, de Belgrano. ¿Qué más trajeron? Para hoy como para que quienes están escuchando sepan qué es lo que van a escuchar en un ratito. ¿Qué más trajeron? ¿Trajeron unos cuentos, puede ser? No sé. Sí. ¿Y quién lo va a leer? ¿Salomé? Salomé. ¿Salomé? Salomé. Salomé va a leer un cuento. ¿Y qué más? ¿Qué más quieren contar? Aprovechen. Y también mi compañera Ludmila. Acercate un poquito más. Mi compañera luzmila también va a leer otro cuento Que se llama Asamblea en, en la Carpintería asamblea la, Quizás lo va a contar, no sé si va a llegar a leerlo Porque no nos van los tiempos Pero bueno, quizás lo va a contar Bien, eh, ¿les parece que vayamos Como para ir acomodándonos Y a relajarnos ya que nos presentamos ¿A un corte? Sí ¿Y quién va a presentar el tema que vamos a escuchar ahora? Yo. ¿Quién eh, es yo? <risa> Laila ah, bueno. Martina de Violeta Martina de Violeta ¿Podemos ir a escuchar soy. Martina de Violeta? Frozen Ah, Frozen, Libre Soy, libre soy uh -huh. es. Ya me estaba poniendo cara a Camila Porque no sabía de qué estábamos hablando uh -huh. La nieve de punta la montaña hoy, preuelas no que seguir, en la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y tormenta en mi interior. Una tempestad que domisa al Ti. No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has abrir Tu corazón Pues ya se abrió Libre sol Seguimos con Hora Libre en el Barrio Y estamos en el segundo bloque Y acá con los chicos de la Escuela República Italiana De cuarto grado Y ahora, eh, como les anticipamos en el bloque anterior Nos van a leer un cuento Y vamos a charlar un poquito acerca de ese cuento ¿Querés empezar a leer, Salomé? Sí Dale Cuando llegan las épocas del frío a un lugar Hay aves como las manurrias Y los gansos salvajes Que inmigran hacia zonas más cálidas Un día emprendieron el vuelo y lo hacen formando una V con una V en el centro que guía al resto haciendo el esfuerzo mientras el grupo mantiene su posición en fila para ayudar. Todo por todo un ejemplo de organización, cooperación, aceptación de tarea de que le corresponde a cada uno y de amistad. en, en en grupos de convivencia si nosotros las personas nos comportáramos siempre como estos pájaros cuando más fácil sería el trabajo de que debemos realizar en este vuelo cuando el primero <risa> se cansa de llevar a los demás otro se de, de una de las puntas ocupa el, su lugar y este es se une a la fila de ayudantes, demostrando un alto sentido de solidaridad con sus pares. Cuando alguna de estas aves se lastima y debe dejar el, al resto, dos compañeras abandonan la bandada y con acompañarla y cuidarla, mostrando que no discriminan, aunque se debe, aunque se vea perjudicada cuanta tolerancia y respeto por los más necesitados y el camino que ha emprendido donde cada uno cumple su rol las que viajan atrás gritan para alentar a las de adelante comunicando su apoyo y su aliento Mucho te muchos tenemos que aprender de los animales con los que compartimos el hábitat si en el vuelo de nuestra vida todos nos complementaríamos como lo han hecho lo hacen las manurrias y los al, los gansos salvajes. Nuestro camino sería mucho más feliz, ¿no les parece? Bien, muy bien, muy bien leído el cuento Salomé. A ver, ¿quién me puede contar de qué se trata este cuento, Alejandra? ¿Te gustaría contarnos? A ver, Máximo. Se trata de la del respeto. Del respeto entre quiénes? De, de los gansos salvajes. ¿Entre ellos? Bien, ¿y qué más, a ver, Salomé? Se trata del respeto entre nosotros. ¿Entre ustedes? Entre nosotros. Bien, ¿y qué más? ¿Qué más trabajaron con este cuento? A ver, Nicolás, que tiene ganas de hablar ahora? También tiene de organización. Porque de organización, tiene que ver con la organización. ¿Qué más? A ver, Salomé, ¿de nuevo? Organización, cooperación, aceptación y de amistad y solidaridad. Bien, ¿y qué trabajaron en el aula cuando leyeron este cuento? A ver, Ludmila... No. Eh, bueno, ¿quién quiere contar? ¿Qué trabajaron o qué pensaron cuando leyeron por primera vez este cuento? ¿A alguno se le ocurrió algo? ¿Pensó en algo que no tenía que ver con el cuento? ¿En ustedes, como grupo? En, no sé. ¿Qué se les ocurrió? ¿Qué pensaron? ¿Y qué trabajaron con la señora? Eh, trabajamos con otro cuento que se llama eh, Asamblea en la Carpintería. ¿Y quieren que leamos Asamblea en la Carpintería y después charlamos en... ¿Qué pensaron con los dos cuentos? Vale ¿Les parece mejor? Muy bien, Salomé haciéndome ahí la segunda ¿Quién lo va a leer? Eh, mi amiga Ludmila Y lo va a ayudar eh, mi compañero Nicolás. Nicolás Bien, ya estás para reemplazarme ¿eh? ¿Nicolás lo va a leer? Bueno, Nicolás lo va a leer Entonces Nicolás Nicolás nos va a leer el cuento Tranquilo Cuando vos quieras, empezá Asamblea en la carpintería cuenta que en una en una una vez en una carpintería hubo una extraña asamblea, una reunión de de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero asamblea la noti, lo, le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa y le pidió que también fuera expulsado el tornillo porque había que darle muchas vueltas para que sirviera. Para algo antes del ataque, el tornillo aceptó su culpa y su su vez pidió que la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy ápera. En su trato, también siempre tenía fricciones con los demás. La, y la lija estuvo de acuerdo a condición que fuera expulsado el vetro, que siempre se la pasaba viviendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En ese mo momento... Entró el carpintero con su delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inició se, y se convirtió en un piropueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reunió... La deliberación fue entonces cuando tomó la palabra el cerreucho y dijo, señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestra cualidad. ¿Terminó? Eso es lo que nos hace valiosos. Así que nos pensemos... ...ya es nuestro punto malo. Y con... ...con... ...con... ...con... ...tremenos... A ver el final, ¿quién lo puede terminar? La asamblea... ...la asamblea encontró... ...entonces que el martillo... ...era fuerte... ...el tornillo unía... ...y daba fuerza... La lija era especial para afinar y limar asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Bien, bueno, ¿y de qué se trata este cuento? A ver, Luzmila, de... a ver, para, para, para, uno a la vez. Máximo primero que lo terminó de leer y después Luzmila, a ver. Dale, Máximo, vos. Bueno, Luzmila. Se trata de, de que eh, había eh, una carpintería que, que era de herramientas. Y, y las herramientas querían hacer una... Asambleas. ¿Y qué es una asamblea antes de que sigas? una reunión. Una reunión. Bien. ¿Y por qué querían hacer una reunión? Por, porque querían tomar las indiferencias. ¿Querían tomar las indiferencias? ¿O querían ver cuáles eran las diferencias? ¿Cuáles eran las indiferencias? Está muy bien. ¿Y, ¿Y qué pasó? Y, porque el tornillo... Eh, no, el, el tornillo daba muchas vueltas. Y el, el martillo hacía mucho ruido. Y... Y después... Mmm. ¿Y después que A ver, Salomé... Eh, el, metro? el metro porque se la pasaba midiendo como si fuera el único perfecto. Ah, mirá, ¿y quién más? ¿Quién más estaba? Y la lija ¿Y porque era muy áspera. Era muy áspera. Entonces llegó el, el carpintero con su guardapolvo... Y entonces empezó a agarrar el martillo, el tornillo... La lija y el metro. Bien. Y cuando terminó de usar todos esos, eh, hizo un fino mueble con todos ellos. Y entonces eh, empezaron a hablar de vuelta y se dieron cuenta de que... ¿De qué? De que... De que tiene muchas cualidades. Muchas cualidades. Y que en vez de mirar las diferencias, tendrían que ver cuáles son sus cualidades, justamente. Y, dijo, y, el, y el martillo dijo que... Eh, no hay que fijarse en sus diferencias Sino que en sus cualidades Bien Y también que <coughs> ¿Ahí? No, ¿Qué? No. A ver si Luzmila vale Que el tornillo eh, Era más fuerte Y el, el A ver Luzmila tranqui Y el Igual El, el la lija limaba y el, el, ¿El metro el metro el eh, medía, medía mucho era justo y, y necesario el, el, el ¿Y? martillo unía y y era fuerte. Bien, ¿y ustedes qué cualidades tienen? A ver, si pensamos que lo son como una especie de asamblea que cada uno tiene que decir. Ludmila. Eh, amistad. Amistad. Vos tenés la cualidad de la amistad? No, no. ¿Qué más? A ver, Máximo, ahora sí. <risa> Tranquilo. Bueno, cuando quieras decirlo decís, ¿dale? Bien, Malena. Eh, solidaridad. solidaridad. amistad, ¿qué más? ¿Por ahí? Respeto. Respeto. Respeto, aceptación. Aceptación. Bien, y entre ustedes hay situaciones así como de discriminación, de falta de respeto, que sí. a veces tienen que buscar la manera de con la seña organizar y a charlar. Bien, estoy pensando no. en el cuento anterior que hablamos, que lo que hay que hacer es respetar, no discriminar. Bueno, ¿algo más que quieran decir sobre esto y quieran contar? Cooperación. Cooperación, muy bien, Máximo. Y lo que ahí. nos faltó fue aceptación. ¿Aceptación? Como, como valor decís que faltó. Sí. Bien. Igual entre ustedes parece que lo tienen bastante claro. Y grupo de convivencia también. Y grupo de convivencia. Eso quiere decir que cuando tienen un problema saben que se tienen que juntar y tratar de resolverlo, respetarse, no discriminar. Bueno, bueno vamos a ir a un corte, ¿sí? Eh, con un tema que va a presentar Malena A ver, Malena ¿Decís ¿sí cuál es el tema que... ¿Qué vamos a escuchar ahora? Cada vez... Más fuerte, vez. Malena, que no se te escucha El sol, cada vez el, que el sol Que el sol. sol, que el sol Cada vez que sale el sol ¿Cómo? A ver, repetilo, Malena, que no escuché yo Cada vez que sale el sol ¿De quién es? De Los Teenagers Bueno, vamos a escuchar esa canción Cada vez Que sale el sol Despiertas tú Despierto yo Y la luz Y la luz Salle a buscar Las cosas que escondió la oscuridad Con hora Libre y con los chicos de cuarto grado de la Escuela República Italiana y vamos a tratar de terminar de, de hablar de un par de cositas más vinculadas con estos dos cuentos que leyeron hace un rato Salomé y entre varios compañeros leyeron el otro. Bueno chicos, ¿qué, qué más quieren agregar? Antes de irnos a la tanda. Salomé. Lo que quería decir es que ahora van a venir mis otros compañeros y también van a hablar cosas sobre jurar la bandera. Y... Sobre la promesa de la bandera, porque este año sí. ustedes, como dijimos antes, están en cuarto grado, van a prometer la bandera. Sí, Estuvieron también. trabajando sobre quién, sobre la vida de quién. De Manuel, Manuel. Manuel Belgrano. De Manuel Belgrano, que ahora los chicos nos van a contar. ¿Y algo más sobre los cuentos? Eh, ¿Quieren agregar algo? De la lecherita. A ver, ¿qué querés decir, Malena de la lecherita? Que no sé de qué me estás hablando. ¿Qué es la lecherita? Es un una cuento. Lechería. Una, una, una. ¿Quién? Luzmila. Es una chica que, que quiere que quiere comprar todas las cosas eh, juntando y vender. Y que lo va a decir mi compañera Malena. Ah, bueno, está bien. Si vos me lo decís, a ver Malena, ¿qué vas a contarme de la lecherita? Dale, que tenías mucha ganas de hablar. Dale, Malena. Contanos, ¿qué, dale, ¿qué ibas a decir justo cuando se puso a hablar Luzmila? tiene vergüenza. Bueno, no importa. Son unos minutitos más. ¿Querés contar, Malena, o no? ¿Segura? Bien, ¿alguien más que quiera contar de la lecherita? ¿Qué pasó? ¿Por qué me contaron este, esta historia? Alejandro, ¿qué querés decir? A ver, Luzmila. Me confundí. Era Salomé. ¿Era Salomé que quería hablar? Ah, está bien, es la nueva conductora Luzmila, es la próxima conductora de Hora Libre en el barrio. A ver, Salomé, ¿qué nos vas a contar de lecherita? la Lecherita? Perdón. Eh, no, no tengo idea porque yo recién acabo de venir de otra escuela y no, no sé nada sobre ese contador. Ah, bueno, bueno. Luzmila, no te queda otra que terminar de Que terminar vos? de contar vos. Sí, sí, que sos la que lo empezó y que le pasó la palabra a todas tus compañeras que no se organizaron, evidentemente, con esto de la organización. Susmi, no tengas miedo, no tengas vergüenza, hacelo. Bueno, Salomé está apurando. Alejandro tiene ganas de hablar, todo el tiempo acerca la boca al micrófono y no dice nada. Bueno, listo, nos olvidamos de la lecherita. ¿Quieren decir algo más de estos dos cuentos que leyeron? Laseño quiere decir algo de alguno de estos dos cuentos, ¿no? la seño pasa también. Bueno, listo. Eh, acuérdense que este programa es hora libre en el barrio, que somos un programa de inclusión escolar. Y es, recuerden que pueden escuchar todos los programas en www.programarec.com.ar. Ahí están subidas todas las producciones que se hacen acá en la radiográfica y en otros espacios radiales más. Eh, y ahora en un ratito vamos a estar escuchando... Ahora en un ratito vamos a estar escuchando... Eh, A los otros compañeros de la escuela 4 de cuarto grado que nos hablaron, nos van a hablar sobre Belgrano. También pueden encontrarnos en, en el Facebook buscando Programa Rec y ahí van a poder también ver, escuchar, ver fotos distintos programas que hacen los chicos de las escuelas de la ciudad que a los que visitamos y en donde armamos talleres para luego salir en estos ciclos radiales. Eh, Luzmila, ¿quieres decir algo? República Italiana mira. ¿Qué dije? La 4. Ay, dije la 4. Quise decir la escuela 19, el distrito escolar 4 que se llama Republicitaria, ¿está bien? Te equivocaste. Y bueno, vieron, no soy perfecta. Eh, bueno, vamos con esto, nos vamos a ir a una tanda y seguimos con hora libre. Inicio espacio publicitario. Todas las mañanas son iguales. Todas las mañanas desayuna con Radio Gráfica. Comunicación Popular de Masas ¿Y bizcochitos? También, puede ser bizcochito O unas tortas fritas Churro, también churro FM 89.3 Te rompe el mate ¿Qué hacemos si no tomamos mate? Tomamos tecito O un café sí, Está bien, está bueno, un cafecito está bueno. está bueno Está bueno Está bueno Hola, soy Facundo Conte y juega al voley Quería contarte que en Argentina hay una dictadura que robó cientos de bebés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 las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los sábados a las 14 horas y los domingos a las 16. Radiográfica. Especiales. Jeden Tag, um 19 Uhr. La Señal. Analyse und Information dirigido por Gabriel Fernández, Radio Gráfica, FM 893, recuperando el aire. Joyas del rock. El archivo de lo que tenés que volver a escuchar. Mi nombre es Norma Rosa Torelo y esto es Conexión en el aire. La tira musical de Radio Gráfica. Martes, jueves y viernes, 21 horas. Conexión en el aire. ¿Sin conciencia de lo que somos? No somos. De acá para allá. Viernes, de 22 a 23 horas. Entre el último segundo del viernes y el primero del sábado, abrigate que ya Groenlandia...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 Fin Espacio Publicitario. Seguimos con Hora Libre y ahora entró la segunda tanda de los chicos de cuarto grado ...de la Escuela República Italiana... ...para que no me corrijan de nuevo... ...y ahora vamos a una de las chicas... ...Milagros, va a presentar a quienes se nos acompañan... ...en este momento, acá en el estudio... Yo soy Milagros... ...y soy de la Escuela... ...República Italiana... del de, de, Distrito 4... Eh, ...mis compañeros son... ...Cristian, Alan, Ramiro... ...Pepe, Lucas... Eh, ...Miranda... Y Evelyn Pepe Lujo Y Pablo, y Pablo. Pepe, ¿quién es? Federico oh, Ah, se llama Federico, dice Pepe, yo me confundí un poquito Bien, ¿y de qué nos van a hablar ustedes? ¿Presento yo? ¿Presentan ustedes? que ¿Quién quiere hablar? A ver ahí. ¿Quién? Ramiro, Ramiro quería hablar mucho antes de entrar al estudio A ver, Ramiro, contanos, ¿de qué van a hablar ustedes? Eh, de Manuel Belgrano ¿De Manuel? ¿Quién es Manuel Belgrano? ¿Qué tienen para contarnos? Yo tengo muchas cosas A ver, muchas cosas tenés, Ramiro, contanos ¿Qué eh, trabajaron de Manuel Belgrano? Muchas cosas, nació el 3 de junio de 1770 eh, fue licenciado en 1786 y ahí le dejó un poco que habí <risa> A ver eh, Se fue a España a buscar universidades porque en, en Buenos Aires no había Bien ¿Y qué más? Yo, yo, yo. A ver, Milagro Leía pro periódicos se las ingeniaba las ingeniaba. Se y... las ingeniaba para qué? Para leer. Ah, para leer. Y Miranda, ¿qué querías agregar? A ver. Manuel Regrano eh, se reunía con un grupo de jóvenes en una jabone... jabonería que tenían las mismas ideas que él. Que tenían las mismas ideas que él. ¿Y qué pasa si tendrían si tenían ideas diferentes? ¿Dónde? nada, podían charlar, discutir y ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, estoy pensando sí. yo me quedé pensando en los cuentos que hablaron antes, <ríe> esto de organizarse uh -huh. de, y a ver, Pablo el hincha de boca como yo ¿qué querías agregar? allá están los chicos a... dale, Pablo ¿Vale, que abrieron un cabildo abierto abrieron un cabildo abierto Alejandro ¿Y? ¿qué más? Sabía leer italiano, francés e inglés ¿Todo eso? Sí Parecen eh, descriptores de la vida del grano como punto por punto A ver, ¿quién más? ¿Miranda? No, eh, la compañera de Miranda que no Evelyn. Evelyn. Evelyn Evelyn ¿No querías decir algo? <risa> ah, bueno Pablo, de nuevo A los 24 años A los 24 años regresó a Buenos Aires. Bueno, ese es Milagros, no es Pablo. Quiero que se por si piensan que es Pablo que le cambió la voz. No, iba hablar Pablo y Pablo. finalmente habló Milagros. Eh, ¿Ramiro? Eh, que ve escuelas de matemática, dibujo y náutica. Bien. ¿Alán? Que en Belgrano digo que las escuelas deben ser gratuitas y obligatorias. Gratuitas gratuitas y obligatorias. Y ahí, Pepe, Federico... ¿O el compañero Lucas? ¿Alguno Lucas. quiere agregar algo? No. ¿Que no hablaron? Nada. Bueno, ¿y por qué trabajaron con Belgrano? ¿Por qué razón? A ver, Evelyn. Evelyn. ¿Por qué trabajaron con Belgrano? ¿Por qué razón se pusieron a investigar sobre la vida de Manuel Belgrano? No sé. ¿No sabés? ¿Estás segura? ¿Tenés la palabra? Bueno, a ver, Pablo. Ay, Para preservar chalo. la... la... ¿Para presentar pero o para prometer? Dijo que no. Para, me promete, me para, me promete. para por, prometer la bandera. Para, ¿Para prometer la bandera. Me ¿Qué me la promesa que no. la bandera? ¿Ustedes saben? Para respetarla. Para respetarla. Amarla. ¿Qué eh, eh, Amarla, cuidarla. Amarla, cuidarla. ¿Y esto se hace siempre en cuarto sí. grado, ¿no? Sí. Sí. sí. ¿Y ustedes vieron otras promesas el año, el año pasado? ¿Pero eso no lo avanzaba sí, en tercero? Sí, no. yo sí. ¿Y qué les pareció pues, esa situación, el acto? ¿Les gustó, no les sí. gustó? Sí. A mí sí me gustó. Bien. Yo también. El año pasado, como proyecto, ¿fueron a Rosario? ¿Puede ser los chicos que ahora están en quinto? No, el, el, el único que fue a Rosario fue Ramiro. Ya sé, pero por eso digo, los chicos que ahora están en quinto, el año pasado cuando estaban en cuarto, fueron a Rosario. Sí, sí. Como, sí, sí. ¿Y Ramiro ¿sí? nos contar un poquito de esa experiencia, querés? Claro que sí. Yo no fui. Ah, vos no fuiste, bueno. Y, pero no? tus compañeros seguro que te contaron cómo fue. ¿Y qué te contaron? entonces no, no. Acércate, por favor. Fueron al campo de San Lorenzo, donde fue una batalla. Oh, sí. Eh, ¿Qué más? Eh, fueron al Monumento de la Bandera. Fueron al Monumento de la Bandera. Eh, no acuerdo más, no me contaron mucho he igual. Bien. Y acá está con nosotros también el vice-director, Sebastián. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Todo bien, por suerte. ¿Querés contarnos un poquito este proyecto? ¿Qué significa para la escuela? Bueno, en realidad es eh, esto que significa la promesa, la bandera, es una iniciativa que se hace en todo el país. En, se eligió cuarto grado como uno de los grados para trabajar esto. Y en nuestra escuela lo tomamos como algo muy importante. Porque justamente todo esto que estaban contando los chicos sobre Belgrano, ¿no? Que, que fue un tipo estudioso, que se movió, que a pesar de tantas dificultades en la época, tenía muchas inquietudes y siempre esas inquietudes iban en favor de los demás, porque las cosas que él eh, estudió, leyó y organizó siempre fueron en beneficio de otros. Digamos que nosotros tomamos esta, esta figura del prócer de Belgrano para trabajar el ser un ciudadano hoy, ¿no? Y de hecho, esto de prometer la bandera que se hace en todo el país, eh, significa prometer, como decían los chicos, querer a la bandera, eh, prepararse para ser unos buenos ciudadanos, porque en definitiva es una de las cosas que tratamos en la escuela, trabajar en la formación de buenos ciudadanos. Y buen ciudadano es aquel que se prepara para estar bien él mismo, pero también para que esté bien él el resto de, lo, de las personas. Claro, buenísimo. Bueno, eh, gracias Sebastián. Y chicos, si ustedes como, que también leyeron los cuentos, y supongo que hace ratito cuando estuvieron sus compañeros y compañeras antes, lo escucharon, ¿cómo, qué, cuál es la relación o qué piensan de los valores que tuvieron con los cuentos, con esta la figura de Manuel Belgrano, con la promesa de la bandera, sí que dicen que hay que respetarla, que hay que amarla, este sentimiento medio patriótico. ¿Eh? ¿El cuento? ¿Qué decían los cuentos que vimos hace un rato? ¿Alguno, alguna? ¿Ninguno? No. ¿No? Eh, ¿No? Solamente lo de Manuel Belgrano. ¿Quieren hablar de eso? Bueno, ¿y qué más quieren decir? Aparte de escribirme la vida, los viajes, sus estudios. ¿Qué más me quieren contar de Manuel Belgrano? Eh, que yo no sepa. Que es un montón, seguro. A ver, Pablo. Que, que Manuel de grano le... Que Manuel de grano Del, Manu. Grano. Manu del grano que Manuel del Grano le, le mandó con una paloma mensajera, le mandó al papa ahí ver si podía leer algunos libro que estaba prohibido ¿Sí? yo no sabía eso a ver. Eh, Miranda, ¿no? sí, sí. sí. quería Manuel del quería que los niños tengan los grandes tengan un oficio un oficio y que los indios Sí. Que los indios también tengan una so sociedad como los otros. Que tengan derecho como nosotros. Sí. Alan los los otros habitantes. Bien, o sea que todos, digamos, tengamos los mismos derechos. Esto que dijo sí. recién a Sebastián, ¿no? Sí. Sí. ser todos ciudadanos Ay. iguales, ¿no? Y no Ay. tiene que ver un poco con esto que hablamos antes del respeto, de los cuentos. Lo de... Sí. sí. sí ¿Les parece con sí. la organización? Sí. Sí. Bien, lo, digo, por el cuento de las gaviotas. Yo me quedé pensando, si sí, yo no los había leído nunca. ¿Y qué más? ¿Cristian? ¿Querés decir algo? Estás acá callado, silencioso. Le más. preocupaba la enseñanza repetitiva. ¿Cómo? Le preocupaba la enseñanza repetitiva. como No te entiendo. ¿Qué quiere decir, Ramiro? No, que le preocupes. Ah, está bien. Pero, pero feo. Está bien. Y también decía que... Que las escuelas sean obligatorias y gratuitas. Y gratuitas. Está bien. Eso creo que alguien lo había mencionado hace un ratito. Pero bueno. Bueno. Eh, ¿Tienen ganas de que vayamos a escuchar una canción? ¿Vamos a escuchar una canción? Sí. ¿Sí. ¿Les parece? Sí. Me abrazo. No, no. A ver. Me no, no. A ver. Milagro, presentá <risa> la canción que sigue. Sí. Chicos yo claro. qué canción vamos a escuchar milagros vamos a escuchar vivir mi vida de quién marcando marc no, anthony puede ser <risa> <risa> lo digo yo <risa> formar el el barrio, estamos con los chicos de cuarto grado y estábamos hablando de Belgrano y en un momento no sé si Evelyn o Miranda dijo algo acerca de, cuando estaba hablando de Belgrano, de los oficios. ¿Qué son los oficios? ¿Alguno no, sabe? No. ¿Qué es un oficio? No, yo no sé. ¿No? No. El oficio tiene Pero... que ver con el, el trabajo, con lo que uno quiere hacer. algunos se imagina que quiere ser cuando sea más grande? ¿Qué Sí. Algunos sí. no imagino, ya sabe o piensa que quiere sí, ser cuando se sea más sí, grande? Sí, sí, sí. Ver, yo también. Yo uno. Milagros. ¿Quieres ser, ser yo, veterinaria? Pablo. <risa> yo ser policía. Vos quieres ser policía. Evelyn. Eh, hacerme eh, cualquier cosa. No sabes todavía. Bien, <risa> bueno. <risa> yo bombero. Miranda. Policía. También. ¿Profesión Lucas. No sé. Ni idea. No. Pepe. Policía. Policía. ¿Cuántos policías que tenemos acá? A ver, sí. Ramiro. Yo bombero. Bombero. ¿Alan? Yo me imagino ser policía o político. Policía o político, igual. Policía. Policía, bueno, tenemos acá ya prácticamente muchos policías y Pablo quiere agregar algo más que le quedó ahí. Quiero ser chorro. Hey, bueno, ¿Qué? vas a tener muchos policías acá entonces. Aparte, ¿no dijiste policía? ¿Vos antes también querés ser policía? ¿Las dos cosas? Bueno, está bien. Te vas a autoatrapar, entonces. Bien. Y, y entonces, a ver, una pregunta más. También dijeron que la escuela, dijeron que el grano, digamos, de alguna manera decía que la escuela tenía que ser pública, gratuita, obligatoria. ¿Ustedes qué piensan de eso? Está bien. ¿Por qué, Alan? ¿Por Alan? Está bien, porque no pagamos y podemos estudiar bien. ¿Y estudiar es como un derecho? Sí. sí. sí. ¿Todos sí. tendrían que tener derecho a estudiar? Sí. sí. Bien, y si tuviéramos que pagar quizás no es un derecho para todos. Todos ¿no? hacían lo más rico y lo más pobre no. No podían. Nada. Bien. No, no los más pobres no podían, ah, no podían pagar lo, la escuela. Además los pobres no podían ir. Bueno, y se, si bueno, la escuela pues... es pública y gratuita, entonces, digamos, todos pueden ir. ¿Todos? ¿Sí? Sí. sí. Bien. Y estudiar. Y estudiar. ¿Y para qué sirve estudiar? Para aprender para muchas cosas. Cuando seas grande puedas tener un trabajo. Un buen, un una buen futuro. Una casa, un buen futuro. Bien. Un oficio, en definitiva, sí, lo que estábamos diciendo antes. Sí. Bien. Igual, eh, Pablo me parece que tiene muchas ganas de hablar, porque cada vez que alguien dice algo, Pablo agrega. Y bueno, y si volvemos a la escuela, ya que fuimos al grano, volvimos, uh -huh. los valores y todo lo que estuvimos viendo hoy en el programa... ¿Quién me puede contar cómo fue el acto del año pasado de la promesa de la bandera? Me parece que Ramiro tiene ganas de hablar. De hecho, Ramiro va a hablar porque hace un rato me dijo que le iba a contar esto. Así que, Ramiro, ¿nos contás cómo fue el acto? Muy lindo. Muy lindo. ¿Qué significa? Contame, yo no estuve ahí. ¿Cómo, cómo me lo contarías? No sé. Contame cómo fue, había mucha gente. Muchos familiares. Muchos abuela. familiares. ¿Y qué pasó? Mucho. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si alguien nunca fue un acto de una de la promesa de la bandera, ¿cómo, ¿cómo? ¿Qué puedes contar? No sé cómo contarlo. Bueno, contalo como te salga. Probemos. A ver, ahí te está ayudando Sebastián. Eh, estábamos parados en las gradas. Eh, bien vestidos. La dire nos llamaba, nos daba el diploma. A ver, eh, Como una medallita de la... De cosas de la bandera. Eh... Seguí, seguí, Ramiro. ¿Y? Eso. Y la dieron, eh, nos preguntaban si prometíamos nosotros le gritábamos si ¿Sí prometo. Bueno, no gritábamos. Sí, lo decían vos con fuerza, sí. ¿no? Y a, vos ya prometiste la bandera, entonces. ¿Y qué qué sentiste cuando hiciste eso? ¿Cómo te sentiste? ¿Te acordás? Bien, alegría. ¿Alegría? ¿Y te sentís distinto después de haber prometido la bandera? ¿Eh? ¿Te sentís distinto? ¿Por qué? Eh, porque... Ellos, que hay muchos de tus compañeros que no la prometieron, entonces está bueno que ya lo compartas. Sí. Mm. ¿Por qué? Una compañera mía sí lo prometió. Bueno, pero ¿y cómo, cómo te sentiste distinto? ¿Por qué te sentiste distinto? Eh, no sé. ¿Cómo describirías una palabra que para vos? ¿Una palabra? Sí, que se te ocurra. Orgullo. Orgullo, muy buena palabra. Bien, y volviendo a esto también, este año tienen el proyecto de viajar a, a Rosario. Rosario. sí que Muy iba temprano. A contar, nos iba a contar, a ver, un poquito Miranda, nos vas a contar sobre el viaje con quién van a viajar a ver cómo es la la cuestión va a viajar cuarto con qué otro grado consacrón con, con séptimo. séptimo y saben si queda lejos o cerca rosario es lejos mm, lejos es lejos muy lejos como seis días de viaje por ejemplo no, Entonces, no sé si es lejos como cuántas horas como una hora y cuatro, media cuatro, cuatro horas cuatro horas adivinaron si sí. ya sí, tienen sí. alguien que los está ayudando sí. De a una. A ver, a ver, Pepe. Pepe quiere hablar. Pepe, contanos. No. ¿En qué van a viajar? Sí, Pepe, dale. ¿En avión van a viajar? Ojalá. No, ojalá. ¿En qué? En micro. Micro. micro. Bueno, en micro. Bien, ¿y qué van a hacer? ¿Para qué van a ir a Rosario? Para prometer Para, la prometer la bandera. La bandera. para conocer. Para conocer. ¿Conocer y para prometer para la bandera? Para conocer la bandera. No. Bueno, a ver, quién clarifíquenmelo en vez de hablar todos juntos. A ver, Alan, Alan que está indignado y dijo no. Contanos. ¿Qué, ¿Qué es lo que van a hacer a Rosario? Vamos a ir al Monumento de la Bandera. Van a ir a conocerlo. A la batalla. Bien, a donde vos, vos no fuiste el año pasado, no. pero tus compañeros sí fueron. Bien. Y, y a ver... Eh, ¿Algo más que quieran contar? Evelyn, te escuchamos. No. Yo estaba pensando en eh, lo de la bandera ¿Cómo, cómo? No te entendí Yo estaba pensando en la bandera ¿Qué pensabas? Cuando íbamos todos los compañeros y... ¿Vos fuiste el año pasado? No, estaba y... pensando recién Ah, a ver, recién, contanos que estás Están no qué está... y, y de repente me, me dio ganas de decir esto Esto que acabas de decir, bueno, muy bien, eso es lo que hay que hacer. Uno cuando tiene ganas de decir algo, tiene que decir, tiene que aprovechar la posibilidad de expresarse. Bueno, me alegro, te felicito, Eberín, por expresar esto que querías. ¿Alguien más quiere agregar algo? No. Acá me pregunta Ale, de la producción, si van a viajar con la sube a Rosario. No. no. ¿Por el crédito? No. No. No no, no, no. Ah. no. no, me dicen que no, pero no me dicen por qué, ¿por qué no? Porque ¿Por no tiene micro plata. Bueno, ¿por qué micro? Quizás por en eso. ese micro vos puedes pasar la sub y viajar. Ojalá. Sí. Ojalá dice Pablo. No, no. Bien. Yo, ¿Y subida. cómo se está un día uno, Pablo? Todo bien, Pablo. ¿Y cómo se están preparando para el viaje? Están ansiosos. Sí, ansiosos. Sí. Sí. No, no, no, no, si hablan al mismo tiempo no entiendo. A ver, Ramiro. Hay que dormirse muy temprano. ¿Y tienen que levantar a las 5? qué? 100. ¿A qué hora van a Hay viajar? Porque le tienen a las 5 de la mañana. Ah, ya saben todo eso. ¿Y qué día viajan, saben? Eh, no. No, no. Es incierto todavía. No, Pero bueno, no. se están preparando mentalmente, tienen ganas. ¿Y qué van a ir? ¿Un día? Sí. Sí. Bien. Y yo sé que fue mi hermano. Ah, ¿tu hermano fue? Sí, ¿Y sí. qué te contó tu hermano? Que fue a las 5 de la mañana y después regresó a las... 12. A las 10. Sí, sí. ¿10? ¿A las 10 de la noche? Sí. ¿Y volvió cansado? Sí. ¿Pero contento? Sí. Bien, ¿vos tenés muchas ganas de ir? Sí. Perfecto. ¿Algo más de la preparación del viaje? Cuénteme usted, porque yo la verdad que no... Hace tanto lo hice que ya ni me acuerdo de... No viajé yo, yo solamente prometí la bandera. Pero no no viajé a Rosario, de hecho no conozco Rosario. Pablo, ¿qué querés eh, decir? Ta también fuimos a la estación, digo a la natación... Ah, la natación, a ver, contame eso. que ¿Están empezando a hacer natación ahora? Sí. Ah, ¿Y qué significa? Sí. Y luego la pileta. No, no, sí. Porque sí. vamos a la pileta. ¿A qué pileta van? Mm. San Pedro. ¿Cuál? No sé. San Pedro. Ah, oh. Ah, bien y está buena sí. y se cansaron no, no, no, ¿no ¿sí? se cansaron después de nadar no ¿Ah? porque tuvimos una hora y media casi y es un montón una hora y media ya se les dio hambre no, sí. de la pileta, no tuvieron hambre no tiene mucha hambre siempre es bueno. yo, yo tuve hambre en el micro ah, antes de la pila sí bueno tener que comer después ah. igual porque te puede hacer mal y de peadas y títas bueno ¿Algo más sí, que quieran decir que nos de estamos que sí, yendo, sí, chicos? A bien, ver, bien. Pepe, di a uno, por favor. Me dicen y yo yo los organizo. ¿Pepe? En la escuela en, hicieron Feria de Plato y comimos piseta, empanada y... y Gaciosa. ¿Cuándo fue eso? Hoy. Hoy. Hoy. Ah, Teníamos que traer plata. Yo traje 32. Ah, entonces acá lo que me están diciendo es que esto, esto de la Feria del Plato lo hicieron para juntar plata para el viaje. Sí. sí. ¿Y son... cómo les fue? Bien. Bien. Bien. bien. Bueno, van a hacer varias ferias pla del plato más. Sí, atrás sí. de la cooperadora. Todos los viernes. ¿Todos los viernes? Ah, bien, bien, van a está llegar bueno, bien creo bueno. yo. Sí, está bueno, aparte paso con rico. Sí. ¿No? sí, es rico lo que hacen los cocineros. Sí. ¿Lo sí, ¿Qué eso con todo? Mm. Sí, acá me dicen que las mamás son las que llevan la comida. Al feria del plato que yo recuerdo también, así los papás llevan la comida, después la venden y después juntan la plata para la cooperadora. Bueno, algo más que quieran decir antes de irnos. A ver, Pablo. Eh, nosotros teníamos que traer la gaseosa. Muy bien. La gaseosa. El que podía, nada no. El que puede. El que puede. El que no puede, no puede. Mm. Es simple. Sí, sí, sí el... pero... Bueno. Eh, ¿Quién quiere quieren saludar, despedirse? Que nos estamos yendo. Sí, yo, sí. yo, yo. Chao. ¡Chao! Bueno, a todos. Chao. ¡Chao! Bueno, es, acá me dicen, en la escuela Hola, están Mone. escuchándolos, así que si quieren mandar saludos a alguien muy cortito, Ramiro. Sí. A la DIR. A la DIR, que está escuchando el programa. Chau, DIR. Bueno, chau, directora. Dire. Chau, directora. Dire. Yo me voy a ir. secretaría. Uno a la vez, porque no se llama. secretaría. Listo. Chau, directora. Chau, directora. Chau, chau, chau, chau directora. Chicos, así nos podemos despedir bien. Bueno, estuvimos escuchando Hora Libre en el Barrio, un programa de inclusión escolar, y nos vamos a ir escuchando... Un tema que lo va a presentar el compañero Cristian que va a ser la única palabra de él. Queremos escuchar limbo de Daddy, de Daddy Yankee. Limbo. limbo. Radiográfica FM 89.3